formando un solo único receptivo, de manera que las ondas de las pruebas que yo en el vacío, circulando por el cordón de plata, eran recibidas por los tres intelectual, emocional, motor, repito, cuando el Samari continuía, regresamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo de todo lo que habíamos todo aquello que habíamos visto, siempre. y yo Sin embargo, de decirlo, lo primero que hay que dejar para poder sumergir por largo tiempo en el vacío iluminador, es el miedo. El miedo del temor debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración se hace posible, suplicando a la Divina Madre Sundalí, en forma que ella, ella, ella, salve. Un día porque no importa cuánto. Hallándome en el vacío del mirador, más allá de la personalidad, del yo, de la individualidad. Inmersido en eso que podríamos decir el no. Ello. Sí. El era todo lo que ha sido Experimenté la unidad de la vida, miles de esos movimientos. Entonces era la flor, era el río, que el corre en un precio de rock, cantando, como el río cuatro. Era el ar, que transití en los fondos de un sondado. Era el fe. En la vega, deliciosamente, en un que Era la luz, eran los luminos, era todo lo que es aquí de Chipla. Sentimientos de luminos. Bloc, de mi loco, hubo sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir su individuo, que era todo menos un individuo, que no mismo tendía a morir para siempre. Obviamente me llené de mi desigiene, de rato, y volví a la forma. Nuevos esfuerzos que, permi per que permitieron entonces la irrupción del vacío iluminador, otra vez, volví a sentirle confundido con todo. Como persona, como sí. yo, como individuo, había dejado Este estado de conciencia Se hacía cada vez más y más profundo. En tal forma que cualquier posibilidad para la existencia separada, para la experiencia individual, tendría que ser capaz. No pude resistirme. volví a la forma. Un tercer intento tampoco lo pude resistir. volví a la forma. Desde entonces, para experimentar el vacío iluminado. Que para sentir el estado, el sentir, se necesita eliminar el yo del febro. Eso es un individuista. Entre los hermanos de la orden sagrada y del dragón amarillo, el que más se distinguió fue mi amigo Chanda. Hoy vive en uno de esos planetas del cristo donde la Naturaleza no es perecedera y jamás cambia. Están dos Naturalezas, la perecedera, cambiante, mutable, y la imperecedera que jamás cambia, es y es inmutable. Los planetas del Cristo, dice la Naturaleza Eterna, e, e inmutable, y viven en un mundo del Señor. El Cristo resplandece en se liberó a aquel barrio a El hijo de Champs vive allí en el planeta, un grupo de hermanos que con el también se lidera, Y entonces, los siete ejesos de la Orden del Dragón Amarillo. quiero enseñarlos, pero con gran dolor no me doy cuenta y los hermanos de todas las latitudes, No están todavía preparados para poderlos utilizar. Y eso es la ventaja. También es ¿sí? que por hoy no es posible utilizar los 49 sonidos del I-Hatapan, porque ese instrumento musical ya no existe. Muchas de de ese instrumento sí son diferentes no tienen la psiquiatra. Las no. evoluciones de ese instrumento son todos, todos los instrumentos de cuerdas, de cuerda de guitarra, también el piano. Aquí es posible llegar a la experiencia del vacío iluminador. Es un sistema práctico y sencillo. Y todos los hermanos pueden Práctica. Voy a instarles ahora mismo la técnica. Póngan atención. Sienten con el estilo oriental ¿sá? con las piernas cruzadas. Así. Debido a que sois occidentales esta posición resulta para vosotros caen el sentados cómodamente en un trono de sillón, al estilo occidental. Colocad, palma de la mano izquierda abierta, la derecha, sobre la izquierda, quiero decir, el gozo de la palma de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Esto bajar el cuerpo lo más posible Y luego, inhalar profundamente, muy despacio. Al inhalar, imaginar que la energía creadora sube por los canales espermáticos hasta el cerebro. Exhalar, corto y rápido. Al inhalar, pronunciar el MANTRAN HAN. Al exhalar, pronunciar el MANTRAN SAH. Indubitablemente se inhala por la nariz, se exhala con la boca. Al inhalar, de mantra de MANTRALIZAR El, la sílaba la sagrada han mentalmente pues se está inhalando por la noche más la exhala se podrá articular la sílaba sa en forma sonora han se escribe con las letras h a m sa se escribe con las letras S, A, H. La H suena siempre como J. La inhalación se hace lenta, la exhalación corta y rápida. ¡Motivo! ¿No? Obviamente, la Energía Creadora fluye en todo los objetos, desde adentro hacia afuera, es decir, de manera centrifuga. Mas nosotros debemos invertir ese orden con fin de SUPERACIÓN ESPIRITUAL. Debe nuestra energía afluir en forma CENTRIFETADO, quiero decir, de afuera, hacia adentro. Indubitablemente, si inhalamos despacio dentro, y mirá la Energía Creadora en forma centripeta. de afuera, hacia adentro, y si exhalamos corto y rápido, entonces, y hará cada vez más entrípeta esa energía. Durante la práctica no se debe pensar absolutamente en nada. Los ojos deben estar cerrados profundamente. Solo migrará en esa mente el Hansa. Nada más.